Se ha iniciado el tercer concierto en la Radiodifusora Nacional de Colombia con el cuarteto para oboe y c u e r d a s K370 de Mozart, que acabamos de escuchar en versión de Harold Gomberg, oboe, Félix Galimir, violín, Samuel Roth, viola y Fortunato Arico, cello. Oiremos a continuación la serenata t r i o Opus 8 para violín, viola y cello de Ludwig van Beethoven en versión de Hacha h e i f e l violín, William P. Roth, viola, Y Gregor Piatigorsky, c h e l o